Saludos, soy Rodrigo. Y yo, Elena. Ahora vamos a centrarnos en una publicación sobre karate, una guía interesante ¿eh? para principiantes y también trae resultados de un evento reciente del club local. Exacto. Y arranca con una reflexión potente, la verdad, sobre qué es el karate. ¿Qué dice exactamente? Pues que no se trata de aprender a pelear, sino de aprender a no tener que hacerlo. Fíjate. Oh, ostras, qué bueno. Es una filosofía importante, ¿eh? Cambia la perspectiva. Totalmente. Y a partir de ahí, da paso a consejos clave para quienes empiezan. Siete en total. Siete consejos vamos con el primero cuál sería pues mira el primero es la actitud el artículo insiste mucho en esto respeto disciplina y humildad o sea dejar el ego fuera del dojo Psico. tiene todo el sentido sin la cabeza en su sitio Mal vamos. Vale. Y después de la actitud, ¿qué viene? Imagino que la práctica. Claro, la práctica. Pero no de cualquier manera. Habla de observar bien al instructor eh, y repetir los movimientos con dedicación. Entiendo. Machacar las bases. Justo. Dominar lo fundamental. Las posiciones, los bloqueos, los golpes básicos. Son los cimientos, como dice el texto. Sin eso, pues no hay edificio que se sostenga. Lógico. No construir la casa por el tejado. Y también leí algo sobre usar todo el cuerpo al golpear, ¿verdad? No solo el puño. Sí, sí. Eso es súper importante en El artículo lo recalca. La potencia de verdad no viene solo del brazo. ¿De dónde viene entonces? Pues viene de la cadera, del giro del cuerpo, de la respiración, hasta de la intención. Es como una energía que recorre todo el cuerpo. Conecta mucho lo físico y lo mental, entonces. Exacto, porque también habla de entrenar la mente, no es algo aparte. ¿Y cómo se entrena la mente en el karate, según el artículo? Pues con la concentración, el autocontrol, el espíritu de superación, todo eso se trabaja mientras practicas. Superar el cansancio, mantener la calma, aprender de un error, eso es entrenamiento mental puro y duro. Ya veo, van totalmente unidos. Hay otro punto que el autor pide subrayar. Y me pareció muy bueno el tema del cinturón. Ah, sí. El cinturón no define tu valor como karateka. Es un mensaje potente. Totalmente. Dice que todos empiezan igual, con el blanco. Y lo importante es el esfuerzo diario para, bueno, para merecer ese avance. Claro. El camino, el profeso. No tanto el color del cinturón. Luchar contra la vanidad, ¿sabes? Exacto. Y eso me lleva al último consejo que mencionaba el artículo. La constancia. Esa es. Avanzar a paso firme sin detenerse, aunque sea despacio, pero sin pausa. Un principio que vale para todo, la verdad. Y bueno, parece que esa dedicación se ve reflejada en los resultados del club Alamaipón. Sí, el artículo también informa sobre eso. Dice que cerraron la temporada con unos combates de aprendizaje. Una buena forma de poner en práctica todo. Todo lo aprendido. Desde luego, y con buenos resultados. En lugar de leer la lista entera, que la gente puede consultar en alama.com, podemos decir que hubo muchos medallistas. Enhorabuena a todos. Sí, la verdad. Oros como los de Jimena Galvez, Naira Pérez, Fernando Hinojosa, Esther Crespo, Abdelbadun Sabri y Alberto Lizana. Muy bien. Y muchas platas también. Valentina García, Rafael Muñoz, Ana María Palma, Lucía Singol, Miguel Morales, Miguel Ángel Ruiz y Pablo García. Un gran esfuerzo. Y los bronces que también son importantísimos. Javier Singal, María Luque, África Macías, Diego Leones, Joel de la Fuente y Alejandro Orobin. ¡Felicidades de verdad a todos los participantes! Un gran cierre de temporada para el club Alama y Pon, sin duda, demuestra que esos principios de esfuerzo y constancia de los que habla el artículo, pues, funcionan. Totalmente. Se ve el progreso basado en esa filosofía. Sin duda una muestra del trabajo y la filosofía del karate aplicados aquí, en Alama. La verdad es que sí. Un gran ejemplo de cómo esta disciplina puede ser una herramienta para crecer. Te deja pensando, ¿eh? Sí, sobre todo esa idea inicial. La de no aprender a pelear, sino a no tener que hacerlo. Si ese es el objetivo, ¿cuál es la verdadera victoria en el karate? Y quizás en la vida. Buena reflexión para terminar.